ほら、まもなくて、健康であり、僕はそんなこと考え きれい。 ほら、ママ、FM けあつこらき、うすかさごてこんら。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 Goes into g r o u c h o ú l t i e Motel en Rock FM en esta noche del miércoles, que pronto será jueves 19 de febrero. Bueno, no hagas tonterías, Tron. Frate, ¿dónde han quedado las Navidades? Voy con el, con el trío, porque es un te, pedazo de trío, de gran longitud. Voy, voy a leer hasta donde puedo y luego, y luego concluyo después de la música. Hola, me llamo Goyo y soy conductor de línea interurbana en la Comunidad de Madrid. Vallecano y residente de forma circunstancial en Valdemoro. Os escribo no para pediros mi trío. Por cierto, trío para el Only, pone, sino para agradecerle a la persona que me empapó de esta música maravillosa desde que era un niño. Mi hermano mayor, José Manuel, que cumplirá 50 añazos el 2 de marzo. Por eso quería pediros tres temas que son especiales para él. あ。